Amigos, bienvenidos a Solo Negocios 10.03 de la mañana, 15 grados 3 de temperatura. Es eh, difícil leer al revés por el espejo, eh. del, por el vidrio, el leer al revés en el, en el televisor. TN dice que hace 15 grados 3 décimas y que hoy va a ser unos 20 grados, mucha humedad, sí. mucha niebla. Eh, mañana triste en la ciudad de, de Buenos Aires, gris, neblinosa, en fin, bueno, subcampeones del mundo. Sí, muy bien. Desarrolle. <risa> tiene el tema, de, tiene el tema eh, de parcial. Sí, es verdad. No, muy bien, muy orgullosa. La verdad que nunca había visto con conciencia a la selección argentina llegar a esta etapa. Eh, jugar de esta manera me quedé un poco... Un poco... Con la tristeza no inconforme, actual. No inconforme, no inconforme, sí manija de decir un poquitito más sí, y ahí es, estaba. Es, es el, la sensación de haber llegado hasta a ahí, haber último. estado al borde... Y la verdad es que perdimos con el mejor, no hay mucho para decir. No, por supuesto, y aguantamos, eh, se aguantó muy bien, no, no, si no quiero siete goles. no estoy, goles. Tan, no estoy <risas> de acuerdo con la palabra aguantar, porque aguantar tiene más que ver, me parece, con, bueno, llegamos medio... No, no, Llega, no, llegamos, se llegó bien, se llegó a una instancia que yo, la verdad, que a priori no no estaba seguro que podíamos llegar, con muchos cambios de aquellos cuatro fantásticos de Empezamos y los, y los, y la sorpresa por los cinco, por los cinco defensores de Isabela, te acordás sí, de aquel tremendo. partido parece hace seis meses más o menos que jugamos Fue hace un mes. que jugamos con Bosnia y ¿te acordás de la, la sorpresa por los cinco defensores y todo eso? Todo lo que pasó en el medio, la verdad que eh, un mes eh, Fantástico Que hemos envejecido 10 años Pero Fantástico. bueno Fantástico el, el mejor eh, El mejor mundial de mi vida sí, Sin duda Sin que, duda Que he visto El del 86 Yo tenía 10 años 11 años Diga y, la verdad No, 10, la verdad. 10 años 10 años A ver 11 años Tenía 11 años Y Tengo recuerdos, obviamente, claro, ¿eh? pero, pero no, era más chico, no, no, aparte no, aparte no. de Argentina se dio campeón, eso desvirtúa todo, porque uno tiene Por el Argentina. recuerdo que tiene, es el de los festejos y lo demás, no tanto de, de, de, de, cómo, se, de cómo se jugó de, de lo más de lo, de lo futbolístico, que uno fue adquiriendo y observando sí. más en detalle, de más grande. La verdad es que soy un futbolero, me encanta ver fútbol, y, y, y, la, y este fue un Mundial ideal, un Mundial donde pasaron cosas increíbles, donde se, jugaron, se jugó de manera... De, de manera también increíble para, para un mundial donde hubo sorpresas, donde hubo goleadas. Sorpresa, sí. De la última vez que hablamos acá, hace exactamente una semana, una semana Hasta ¿no? ahora pasó de todo. Le metieron 7 goles a Brasil. Y al organizador, quería por ejemplo quería hablar de esto con usted, la verdad. Porque ya, con... pa ya pasó, ya pasó. O sea, nos quedó muy lejos. Después le ganamos le ganamos en un partido eh, también increíble eh, a Holanda. Llegamos a, sí. llegamos a instancias. Increíble ese partido. Buenísimo. Llegamos a una instancia a la que no llegábamos hacía 24 años nos cruzamos el Rubicón, como dice Sabela, nos sacamos ese peso increíble de encima de, de, de, de, no, de no avanzar más allá de cuartos de final, llegamos a la final, eh, le, jugamos a, le jugamos de igual a igual tanto a Holanda, que a priori era un, era un rival superior eh, por lejos, y le jugamos de igual a igual a, a, a, a, a Alemania, que es un, un, gran campeón, sí. un gran campeón, jugó en la zona más complicada, jugó con, en la zona donde... En un grupo que a priori era complicado también Claro, estaba Brasil sin, sin ir más lejos chicos O sea, todo eh, Todo es tristeza Hoy tristeza por lo menos No sé si tristeza es esa sensación amarga Después en esta semana que pasó eh, Tuvimos como decíamos Un partido increíble contra Contra, contra Holanda Y bueno, ahí estamos eh, Yo creo que fue un, un, un mundial increíble para Argentina sí, la Que sí. era el sabor amargo de haberlo tenido ahí El, los goles que podían haber sido y no fueron el, el, la polémica por el penal que vamos a estar hablando como el penal que los jugaron en vamos a estar hablando sí, décadas sí. de eso y si fue penal y si no fue penal ya hoy mismo ya ayer después del partido incluso ahora hay eh, árbitros escribiendo en los diarios diciendo una cosa árbitros diciendo otra cosa completamente sí. diferente analizando reglamentos al detalle de, de con, de con miradas totalmente distintas, o sea, es muy difícil. Uno ve esa jugada y dice: Es penal, pero después de la mirada te dicen que mira que llega la pelota, que no llega, qué sé yo, muy difícil. A mí, no. la, verdad, a mí la verdad, el arbitraje de literario no me gustó. Me parece que no. se sacó el partido encima, muy simpático. Risita, Tano Mucho se acomodaba Lulo, el pelito. Lulo. Se, se acomodaba, la, el, el, partido que no se se acomodaba el pelito, me parece que, que fue eso. Un árbitro que sacó el partido adelante, hubo faltas de los dos lados que podían haber sido sancionadas distintas y bueno, el equipo dejó todo, la verdad que los jugadores se les veía la cara, una tristeza bárbara. Destacable, bueno, las actuaciones de algunos tapados, ¿no es cierto?, como Garay, como Biglia... Exactamente. Eh, empezamos bueno, con Marcos Rojo. Como decíamos recién, empezamos con, un, con una selección donde mirábamos, eh, me, medíamos a ver cuántos goles iban a ser los cuatro fantásticos. Después, por razones eh, eh, muchas relacionadas con cuestiones físicas, con lesiones, sí. o sea, Di María y Agüero ah, bueno, claro. claramente estuvieron en, en inferioridad física. Messi también, Messi tuvo una, después de tener una temporada tremenda en el fútbol europeo porque quizá también estuvo, estuvo, estuvo mal físicamente, aunque no sé, aunque eso no, no tuvo un correlato directo en la realidad, no es que estaba lesionado, pero bueno por ahí tuvo un impacto físico, son cuestiones que, que, que, que tienen que ver, y Guaín tuvo sí problemas físicos antes del mundial, sí. y se dice que bueno que llegó ahí, meteo goles, erraron Ayer hubo tres situaciones clarísimas de Messi, de Higuaín y de Palacio que podían haber sido gol Y no fueron por esto, digo esto con mi dedo pulgar, eh, mi dedo índice de la mano Haciendo una medida, una medida muy chiquita Y bueno, y no se digo, y otras veces se ha dado y, de, y otra vez el gol de Messi entró faltando dos minutos con, Y ahora no entró Y otra vez ganamos por penales Y bueno, el fútbol es así Es una lástima porque la verdad que era Era, era no, una linda selección para que se hagan campeones Era la una verdad? linda selección la Había trabajado desde hace un tiempo Era Brasil, mucho argentino en Río de Janeiro eh, Yendo a ver el partido Mucho argentino también en Copacabana Viéndolo en el Fan fest sí. Pero la verdad que estaba bueno Era Brasil Está la rivalidad de siempre Los, eh, los siete que se comieron durante la semana y que los era, tres después y los tres después diez goles en los últimos dos partidos la verdad que era, era divertido desde lo futbolístico como para como para ganar y, y no se dio y no se dio y todo bien y ahora la verdad que a, a, estaría bueno que esto pueda capitalizarse y apostar a un crecimiento todo el mundo habla de lo que, lo que hizo Alemania de la transición de Alemania de de los de los jugadores esos que medían dos metros y de, que eran pura fortaleza y puro cabezazo a este fútbol que es casi imbatible lo que pasó con toda la transformación con Klinsmann, con Loeb y con todo lo que pasó en los últimos más o menos 8 o 10 años en el, fútbol, en el fútbol alemán después de eh, unos años antes de que organizaran el Mundial del 2006 hasta ahora, toda la transformación que tuvo ojalá podamos hacer esto, digamos parece un poco difícil con la dirigencia del fútbol que tenemos con Grondona, la AFA, etcétera, etcétera pero bueno, la verdad que está bueno que este proceso hemos dejado pasar otros procesos eh, exitosos en cuanto a a la formación y no a los resultados como el proceso de Pekerman sí. sabemos lo que es la selección cómo se devora técnicos y cómo se devora procesos la verdad que bueno, más allá sí, de los mejor... gustos más allá de los gustos futbolísticos a mí particularmente el estilo de Isabela no es un estilo que, que, me, que me no es un estilo de conducción que me guste pero, pero la verdad es que supo armar un equipo no, sí. supo un equipo los, los, los jugadores están eh, muy unidos Están muy unidos están, Lo apoyan al técnico No, no, no hay drama Había que jugar con Messi Bueno, ¿qué hizo Sabela Lo rodeó a Messi De la mejor forma que pudo Y ahora que no se dio Y Messi Es lo que es Dejemos de comparar a Messi Con Maradona No, no lo comparemos más ya Por está. favor Messi es lo que es Es el jugador Que es un jugador extraordinario Creo yo el mejor eh, mejor jugador del mundo Sin duda del momento uno, uno de los mejores Cinco jugadores De la historia del fútbol en de sí. mi humildísima opinión Y la verdad es que Es lo que es, es Es grandioso Y bueno, la selección Llegamos a, llegamos, a donde llegamos, de por, llegamos a donde llegamos por Messi. Pero bueno, es cierto que la, la, la etapa de grupos fue la etapa de las figuras, donde brillaron Neymar, donde brillaron los alemanes metedores de goles, donde, sí. donde, donde brillaron los colombianos que eran... Eh, con, James con James Rodríguez. Con James Rodríguez, pero digo, donde, donde brillaron las individualidades en términos generales, y después de la etapa de grupos empezaron a pesar más los equipos. Sí. Donde no fue bien. Sí. Pudimos construir un equipo que fuera adelante, que, que, que tuviera que tuviera peso defensivo sobre todo que era donde veíamos que podía haber más problemas y demás no se pudo concretar o se concretó a medias en la parte eh, en la parte en, en los delanteros porque la verdad que igual metió su gol en su momento Di sí. María hasta donde pudo también hizo también. su gol en la, en la etapa de grupo llegamos con llegamos con pocos con pocos goles al eh, en las instancias eh, en los dos o tres últimos partidos pero con sin goles en el arco, en el Nuestro, arco propio o sea, claro. bien parados y bueno y ayer fue un partido que para la larga ¿no? es que nos metieron un gol a los no, cinco minutos y lo liquidaron bueno. un equipo que venía de meterle siete goles al al local y de bailarlo de forma histórica nunca vista y la verdad es que uno uno veía a ese equipo jugar de la manera que jugó, primero pensaba si íbamos a pasar a Holanda. Porque cuando el martes pasado sí, eh, Alemania no, le ganó a Brasil, y... decíamos, che, mañana le vamos a ganar a Holanda. Le ganamos contra Holanda. todo pronóstico. Le realidad. ganamos a Holanda, le ganamos muy bien y además jugamos 120 minutos con un muy digno campeón. Nada que reprochar, un poco de sabor amargo, porque sí, la verdad por que estuvimos supuesto. cerca, los goles que cerraron, como decíamos hace un rato y todo lo demás, pero la verdad es así, es fútbol y eh, un excelente mundial que, insisto, ojalá tenga continuidad de la manera que sea, sea con este técnico, sea con, el, con un técnico que, que, que viene. Hay muchos jugadores jóvenes, hay que apostar al recambio. Me parece que, que esta selección hay varios jugadores que pueden seguir, que pueden seguir jugando el año que viene en la Copa América, que parece un torneo menor al lado de lo que acabamos de vivir. Sí, claro. Pero bueno, ya se empieza a jugar de vuelta la eliminatoria y hay que pensar en... Estábamos escuchando recién la hora la hora La hora de Rusia. La, voz, que, de Rusia. la voz de Rusia. El próximo, el próximo Mundial es en... Rusia. Es en Rusia, justamente. Rusia, ¿no? Estuvo Putin acá, después estuvo en Brasil. Estuvo, estuvo en, en, en, en Brasil. Faltó en Cristina. Exactamente. Y los funcionarios no quisieron ir. Cristina se disculpó con una carta muy amable con... ¿Por qué el, el compañero de Néstor Iván? Ah, sí, entre otras cosas. Digo, me parece que en, en este momento ningún funcionario quiere ir, a, ninguno había ido. Es difícil poner la caripela, pero a ver, qué es? Nunca más. Ninguno de los presidenciales ni ni randazo ni ninguno de los funcionarios se no pero a igual está bien que no han ido porque bastante bien no fue no fueron no habían ido durante el mundial y no fueron perfecto más, me así parece. quedamos bueno fue bueno, eh... tremendo lo que pasó a la noche 7 de novenisco, 60 detenidos innecessario, violencia innecessario. robos destrozos la verdad eh, sin palabras sin palabras golpes Ahora estamos viendo por televisión, bueno, un banco, patean las persianas. Sí. No. Después también está la, la de quiénes eran los que, sí. el, el análisis de quiénes eran los violentos y, y si podían haber estado eh, dirigidos de alguna manera por alguna facción. La verdad que no, no está muy mal. Eh, Estos chicos no tienen que pasar. No tiene que pasar. Más, está. Eh, no, no, no está bueno. Digo, no hubo incidentes, o hubo pocos incidentes en, en Brasil. Y vos decís, bueno, vamos a ver un quilombo, se van a más, y no pasó Hugo, nada, Hubo, sí, pero... Uy, menores, pero no, no como los. No pasaba. los que acá en Digo, el programa. Bueno, no. si mira argentinos a Río de Janeiro y no pasó nada, o no pasó nada grave, eh, esto que pasó acá, no, no tiene que pasar de ninguna manera. No tiene que pasar más, pero eh, bueno. Está complicado. Bueno, eh, eh, la selección está llegando. Está arribando en minuto más, minuto menos, había versiones la... de diez y media, versiones de doce, eh, parece que llega entre bueno. las diez y media y las once Se trasladan al predio de Ceiza. Sí. Ahí... Eh, al mediodía van a estar... Los eh, recibe la presidenta en el predio de Ceiza. Sí. Los saluda. Saludo uno, saludo dos. Y después, aparentemente, van a, venir al, van a ir al obelisco. Ah, pensé que iban a venir acá, como eso bueno, Van a venir... Ah, bueno, sí, vamos a tener al plantel. Me, me, me no, no, no, no. todo el plantel, pero van a ir Isabela, Macherano y Messi como representación. No, pero plantel, Messi me parece que no, porque se charlar. va a armar en la puerta un lío bárbaro. Van charlar. <ríe> van a venir eh, no no, van a, no no van a venir de ninguna manera. No, Así que quédese en su casa y siga escuchando solo negocios, por que, favor. Quédese en su casa, señora. Eh, bueno, nada. Eh, tristeza. Estoy leyendo actualización de los aerios 120 detenidos, o ayer No, eh, no no 60. Se, se duplica se, se duplicó la cantidad de, de detenidos en, en algunos minutos. Estas son cifras que dio eh, que dio el el secretario Berni hace un ratito, las tapas sí. de los diarios, Argentina peleó hasta el final, dice Clarín, sin copa con orgullo, la selección cayó sobre la hora, dice La Nación, orgullo nacional, dice Diario, Pop diario Popular, eh, qué más tenemos por acá, tristeza y orgullo, dice Crónica, dieron todo, dice el diario Muy, gracias mundiales, dice Olé, gracias solamente, dice Tiempo Argentino, el amor es más fuerte, dice Página 12, y así los diarios nacionales eh, y, de, y de varias provincias, haciendo referencia, obviamente, a la... Final del mundo que acaparó toda la, toda, la toda la tensión. Ni nos acordamos de los demás temas. Messi, balón de oro. Raro. ¿Le gustó? Me a, como al que no le gustó está Messi. Vamos a hablar después, de después de eso. Vamos a hablar después del de mundial de oro. Sí. El mundial de oro. El balón de oro para. Y el guante de oro también para Neuer. Sí, y los últimos cuatro o cinco balones eh, de oro del mundial entregados a jugadores que están representados por una misma marca comercial vamos a hablar bueno, después de mundial de las claro. y de y de lo y de lo sorprendente que es este premio tan sorprendente que hasta el propio Messi subió medio con cara de después de, la, de haber perdido que te den este premio que es como el, este es un premio consuelo y hasta incluso inmerecido porque ni siquiera es un premio consuelo no, merecido es, ahí está el tema eh, me parece es un premio como decir bueno está bien es la figura de la fifa es la cara de la fifa es el mejor jugador del mundo pero pero no le hice ninguna gracia Messi, Messi devolver el balón de oro y agarrar la copa hagamos trueque hagamos un truque Messi en el próximo mundial va a tener 31 años va a cumplir 31 años mientras se juegue Rusia 2018 si Messi está jugando luego obviamente No saber lo que va a pasar De acá, no, de acá a cuatro años, años no ojalá que ojalá que Messi pueda representarnos eh, nuevamente es un jugador extraordinario tuvo un excelente mundial y y rindió lo que se pudo. que va a hacer. ¿Qué va a ser bueno, bueno, tenemos fondos buitres también. Sí, tenemos porque, fondos buitres. Porque eh, Griesa volvió de las vacaciones de su rancho de Montana y está otra vez viendo si nos da el stay, que nos va a permitir negociar un poco más tranquilos los pocos días que quedan. El stay es esta figura legal que nos, sí. que nos permite no, no entrar en, en, en, en cesación de pagos. Definitivamente estamos como en una pre cesación estamos de pagos. Claro. Estamos claro. No, estamos como esperando. Después, hay, como en este mes de negociación, si Griesa... Que volvió, eh, yo me lo imagino vestido de, de cowboy, con esos, eh, con esos pantalones de cuero. Sí. Usted sabe que Grecia fue el que le negó la residencia a John Lennon, de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. Mirá qué copado, mirá qué copado. <risa> o sea, que viene Tomas. siendo simpático hace un montón de tiempo. Me recontra copado. <risa> bueno, quedan 13 días hábiles para, para ver si arreglamos este default técnico con, con los fondos buitres. Mucho de eso va a depender de, eh, de la decisión de Grecia por estos días, a ver si nos banca un poquito para que... Cumplir lo que él mismo dijo en su Falló, momento, que era claro. que, que, no, que no quería que Argentina caiga en, en sensación de pavos Bueno, eh, hay muchas más noticias, algunas que tienen que ver, muchas que tienen que ver con el Mundial El Mundial visto por un montón de, de aristas económicas más relacionadas con las empresas, lo vamos a ir desarrollando eh, Un Mundial al... también un poco piedra, le voy a decir A ver, ¿por sí, qué? Sí, pasaron cosas, no sé si estaba preparado Brasil. Bueno, hubo, hubo cuestiones que tienen que ver con, con la infraestructura eh, autopistas, mucho acceso seriamente, tránsito, hubo cosas de, inseguridad, muy, muy tristes eh, que tienen que ver, que sí. enlutan al, al, eh, al periodismo eh, al periodismo argentino con, con, con el fallecimiento la semana pasada también de, de, un, de un periodista de, de Olay, de Radio La Red eh, la verdad que eh, tremendo después el accidente de la hija de Pizarra la la y, que le costó y, la y vida. otros también que no tienen que ver con periodistas, pero sí que hubo muchos actos de inseguridad que llevaron accidentes, bueno. Complicado. Complicado, Estamos, sí. estamos en, el, en el tercer mundo o en el mundo en vías de desarrollo y eso pasa, también la autopista que se cae día es tremendo, o sea, es un cacho de autopista que se cae y que decís... Y por otro lado... Atada con alambre. Claro, que... hicieron en Manaos un, un estadio para cuatro partidos, porque... Y complicado. Eh, ¿Qué hacemos ahora con el estadio de Manaos? Bueno, bueno, vamos a hacer una pausa Escuchamos una tanda Y volvemos en segundos con el, la, toda la información Con el primer bloque de Solo Negocios el gordo de ¡Vilita la emoción! ¡Dale bola el gordo de invierno y gana una fortuna! ¡16 millones en premios! ¡Sortea el 12 de julio! ¿Te lo vas a perder? Lotería de la provincia. La lotería que suma para que Buenos Aires siga creciendo. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días. Para cuando llega el momento perfecto, el momento en el que vos llegas ¡I'm glad you came! ¡Qué bueno que viniste a McDonald's! <risa> Se animan. Buscan y siempre van por más casos de emprendedores en Solo Negocios volvimos solonegociosweb.com.ar es nuestra página en internet también tenemos un usuario de twitter que es arroba solonegociosweb y mientras vemos que Bernie el secretario de seguridad Bernie está confirmando que ahí hubo ciento ciento eh, detenidos en los eh, en los incidentes de anoche en el obelisco y que dice Bernie que esto fue algo que fue, que fue planificado, orquestado eh, así que bueno, me imagino que también va a decir en breve quién, quién cree él o quiénes creen desde el gobierno nacional que son los, los organizadores o los planificadores de estos, de estos incidentes eh, que se registraron ayer bueno, vamos a, a cortar un poco con el Un poco con el, tema, con el tema mundial, un poco nada más A ver si nos reponemos un poco del, del golpe sufrido ayer Como decía nuestra, nuestra cortina recién, estamos, vamos a hablar de, de, de un caso de, de emprendedores No puntualmente de, de, de algún proyecto o algo que tenga que ver con emprendedores eh, directamente Sino con, eh, con, una, con una iniciativa que tienen desde Pensamiento Lateral Consultores Que son una serie de cursos uno de ellos que me llamó mucho la atención que tiene que ver con pensamiento lateral y creativo y que tiene que ver con herramientas justamente para emprendedores para tratar de de de, de tener esta esta mirada lateral sobre algunas sobre algunas cuestiones y de desarrollar un un, un pensamiento o una forma de actuar que por ahí no es No es la tradicional, o sea, sería algo así como herramienta para, para emprendedores. Para eso, como decíamos, está, vamos a hablar con gente de Pensamiento Lateral Consultores y estamos en comunicación eh, con una de sus directoras, Alejandrina Chitizola. Alejandrina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, me contás con un poco... Con poca voz, con poca voz, de con poca, con poca voz mucho grito, estamos, estamos todos igual, a eso le llevamos un poquito el bajón y, bueno, ahí Pero... estamos. Ahí estamos todos ahí pasando la, esta mañana de lunes... De Lunes Gris en Buenos Aires De vuelta a la realidad Exactamente, bueno, ya que estamos de vuelta a la realidad hablemos. Contame un poco qué es el pensamiento lateral Y cómo lo aplican ustedes O cómo enseñan ustedes a aplicarlo A, a emprendedores o, o, o, o a gente que está pensando En hacer algún negocio Sí, mira, el, el pensamiento lateral en realidad va más allá de, de los emprendedores. Sí, claro, obviamente. Es una... la idea, y la idea del curso, sí, es, es como para es como abrir un poco la cabeza para, para la vida diaria y obviamente para los emprendedores que o sea, están en ese momento tan crucial es una cosa importante. Eh, hay, todos tenemos dos tipos de pensamiento. Uno que es el pensamiento vertical, o lógico, que es el que se mueve pensando una solución convencional. Y a medida que crecemos... Eh, el cerebro busca como soluciones más rápidas o pensamientos más rápidos. Por ejemplo, cuando manejamos, que a veces no nos damos cuenta que estamos yendo por el mismo camino. Eso es porque en la cabeza se van formando cada vez que nos presenta el mismo problema como surcos de pensamiento automático. Claro, nos, nos facilita un poco la vida, ¿no? Exacto, Automatizar cosas. Exacto, automatizamos cosas y es la forma de acelerar el pensamiento. Y por otro lado tenemos otro tipo de pensamiento que es un pensamiento que enfrenta cada problema como algo nuevo y no nos da una solución, sino que nos dan múltiples soluciones. ¿Eso es el pensamiento lateral? Eso es el pensamiento lateral. Ok. Que, que no quiere decir que sea uno u otro, sino lo bueno es plantear los dos tipos de pensamiento. ¿Y en qué le sirve, por ejemplo, a, un, a alguien que está pensando una idea, a un, a un emprendedor, a alguien que está por embarcarse en algún proyecto, tener esta mirada no tan convencional sobre las cosas? mira generalmente, no solo los emprendedores, sino las empresas lo usan muchísimo este, porque ayuda para, para plantear todas las etapas del, del proceso de desarrollar un producto, de los canales de precio. Uno lo que busca es tratar de tener creatividad a la hora de plantear cómo salir al mercado. Este, y, eso, y, y, y también algo muy importante para los emprendedores es tener la mente abierta para eh, no tener miedo al error. Para no tener la frustración. Hay, hay una historia muy buena de, de, de, de por ejemplo, el post-it, eh, que no sé si la conocen, que es cuando una persona que está tratando de hacer un pegamento, un pegamento universal, que pegar absolutamente todo, y se encuentra con, este, con esto que no le salía, que era el post-it. Bueno, después resulta en, en, en este producto. Que también haciendo un negocio en sí mismo, digamos. Que es un negocio en sí mismo. Bueno, la verdad es que un montón de, de errores y de frustraciones terminan siendo grandes descubrimientos. Entonces, pues, lo bull, sí. No, no, te, te, te quería preguntar en este sentido que, del que estabas hablando, digamos, ¿cuáles son lo, las, las cosas puntuales o, o dame dos o tres herramientas o tips que ustedes le enseñan en, en estos cursos? Eh, eh, Mira algunas cosas que hacemos es planteamos diferentes tipos de juegos para empezar a abrir un poco la cabeza. Uno tiene que ver con juegos de asociación de productos, objetos o palabras, ¿no? Por ejemplo, uno, uno piensa que una botella... O un tupper es solamente para rellenar cosas. Y, y la verdad es que se pueden juntar objetos y, y hay que ver qué sale de eso. Y se pueden puede tener múltiples usos. Vos se lo das a un chico y por ahí lo usa para amárselo de sombrero. Un montón de usos que una medida que crece, se, se pierde esa posibilidad de pensar que un objeto puede salir para un montón de cosas más. Ajá, bien. Brainstorming, ¿sí? no, inversión de, de, de, del problema hay una técnica muy conocida de pensamiento lateral que se llama los seis sombreros, ¿no?, que, que creado por Bono, que es el, el impulsor de esta teoría, que hace que cada color de sombrero define un tipo de pensamiento distinto Entonces uno se va poniendo un sombrero y está obligado a pensar de esa manera, este, y eso hace que uno salga del pensamiento habitual que tiene. Hay personas que les resulta muy difícil o ser positivo, o ser racional, o ser líder, este, y el, cada, cada color de sombrero te obliga a pensar de esa manera Y así se nos organiza todos los tipos de pensamiento y también uno se obliga a pensar como el sombrero está pidiendo. Es muy habitual dentro de, de lo que es el, el, el mercado corporativo y lo que es los emprendedores, es como que ya estamos seteados para una determinada, una, un determinada visión más, eh, más unidireccional y más, más vertical, ¿no? Totalmente, la, la, la, no solamente dentro del mercado, sino dentro de la vida cotidiana de uno mismo. Sí, sí, más, más, tenemos más a lo a los esquemático y no tanto a, a lo. A lo esquemático, uno más uno, dos, y, y, y nos perdemos un montón de posibilidades alrededor, un montón de posibles eh, soluciones, incluso es lo que te decía, un montón de posibles problemas que se nos presentan y lo vemos como frustraciones o como errores y no le vemos la oportunidad a cada una de esas cosas. El otro día incluso salió este, en, la, en el diario. Este, la, la historia del creador de Dropbox que sí. bueno, se, se olvida se olvida eh, el pendrive donde iba a hacer una presentación y, y en ese viaje eh, estaba viajando a hacer la presentación no tenía el material desarrolla todo lo que va a ser Dropbox este en base a esa equivocación que él tuvo y cómo podía solucionarla Claro, exactamente. Entonces, cada, cada problema tiene una solución que no necesariamente lo tenemos que ver como una frustración, sino como oportunidades. Sí, y por, y ahí, y por ahí no está donde... Y por ahí esa solución o ese camino no está donde lo buscamos habitualmente, ¿no? No, porque uno piensa las cosas que existen o que ya conocemos y no nos permitimos pensar en, en otras posibilidades que por ahí escapan a lo habitual nuestro. Bueno, Alejandría, para terminar, decime un poco, sí. decime cuándo hacen los cursos, dónde, cómo me contacto, alguna web. Sí, los cursos se hacen en nuestras oficinas de Palermo, en casa Uartecho y Cabello, eh, y empiezan a partir del 13 de agosto. Y se pueden contactar a partir de en nuestra web, entrando en www.pensamiento Ahí bueno, nos hacen las preguntas que si quieran. Perfecto, bueno, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Te mando un saludo. No, hasta luego Hablamos con Alejandrina Chichisola. De pensamiento lateral consultores Con todo esto que tiene que ver con, con el pensamiento lateral Distintas aproximaciones eh, a los problemas Cómo, cómo resolverlos cómo, cómo enfrentar nuevas, eh, nuevas oportunidades de, de la mejor manera Bueno, vamos a ir a una, a una tanda Primero les cuento que Carlos Slim Que acá en Argentina es dueño de Claro eh, Entre algún otro negocio que tiene acá a nivel local Pero que últimamente se ha centrado en el tema de lo que es la telefonía La, la, telefonía, la telefonía móvil y algún otro negocio que no tiene que ver con telefonía móvil Pero que también se lleva adelante por, eh, mediante la marca Claro Ganó 5.000 millones de dólares tras anunciar que va a vender una parte de América Móvil Que es el holding, que es dueña de Claro en, en, en, muchos, en muchos países de, de, de América Latina Es como la, la, la, la casa madre que comanda la marca Claro en los, diferentes, en los diferentes países. Bueno, esto tiene que ver con, eh, con, con una revaluación que se hizo de la compañía Crecimiento Bursátil, luego de que, de que, tu, de que anunció que tiene que vender eh, una parte de su negocio en México por cuestiones de, de regulación, porque quieren entrar al negocio de la televisión, algo parecido a lo que pasa con, con, la, con la ley de medios acá, una telco que quiere entrar al negocio de la televisión, de la, de la, de la televisión Y para no ser considerada una empresa Preponderante, como dicen en el México Tiene que vender la mitad de su operación En el mercado mexicano Este anuncio le dio una eh, revalorización a, su, a, a, su, a sus tenencias bursátiles Y esto de este hizo que Slim ganara cinco mil millones de dólares eh, Tras este, este anuncio O sea, uno de los hombres más ricos del mundo Lo es mucho más Quizá después de esta, de esta ganancia eh, Se ubique nuevamente como por estos días como la persona más rica del mundo, Carlos Slim bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con más Solo Negocios Solo Negocios con Sebastián Catalano tocó puntuar es nuestra página en internet estaba viendo una nota del cronista comercial de Andrés Sanguinetti que hace algún paralelismo entre la euforia que se registró en el mundial y el loco relato que hay con algunas eh, con algunas variables de, de, que tienen que ver con la economía que ahora vamos a comentar mientras veo en TN que eh, la selección argentina ya está llegando al país hay primer plano del de avión de aerolíneas floteado con la cara de los de los jugadores que está eh, Que está A punto de aterrizar en, en suelo En suelo argentino Bueno, decíamos al, al comienzo Del, del, del programa que, que Vamos a hablar de, de un poco De lo que tiene que ver con empresas Y la selección y todo lo demás, mientras vemos ahí que El, el avión a punto de aterrizar, como decía, estamos en comunicación con Claudio de Estefano, periodista, colega, experto en, en marketing deportivo y otras cuestiones Claudio, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Bien, wow. ¿todo estamos bien? Estamos todos viendo el avión, ¿no? Estamos, bien, la que... estamos todos viendo el avión, yo estaba tratando de, de identificar si es mucho zoom, poco zoom, pero no, ahí se ve que está a punto de aterrizar Sí, digo, sí. por ahí le clavaron un zoom, viste, y el avión todavía está, está, está sobrevolando esa isla, pero no, no, está bien bajito. Bueno, esperemos sí. que aterrice bien, que salga todo bien. Claudio, ¿cómo, cómo viste este Mundial en, eh, en términos generales, en lo que tiene que ver con, con marcas y demás? Sabemos que es uno de los acontecimientos eh, más, más importantes, eh, uno de los acontecimientos deportivos y no deportivos más importantes del mundo, que es algo muy esperado, y las marcas están como, como atrás de de, del mundial siempre tanto a nivel global como a nivel eh, a nivel local. Sí, vos sabes que me justo acabo de terminar una nota para el país de Uruguay, donde yo escribo una columna. ¿sí? Y, y hablando sobre un poco lo que quedó en el quintero, getinero, digamos, del mundial. Y para mí este fue el mundial de la de la personalización. ¿No? Eh, ¿A qué me refiero con esto? El, Todo era Paso a paso, y partido a partido, y bien de detalle. Ejemplo, había tenía ocho billetas, ocho selecciones. Sí. Todas tenían el nombre, el, el nombre del partido que se jugaba. Eh, o sea, los jugadores tenían una camioneta que la llevaba a la bandería y después se volvían a poner. No, no, no bien personalizada Era... Lejos de aquella, de, lejos de aquella, de aquella camiseta eh, Lecoq del 86, que tuvieron que ir a pegarle los números, que fue famosa sí, después, claro, de los números plateados del gol de, de Maradona contra, contra, eh, los contra los ingleses, que ahora medio que mulamos en la final con unos números dorados, ¿no? Adidas, sí, en exacto, este caso. Exacto. Eh, lo, lo interesante es que, por ejemplo, Alemania recibió la Copa con una camiseta con cuatro estrellas. Y estaba preparada la camiseta de Argentina con tres estrellas. ¿Y en qué? ¿Se la cambiaron ahí en la cancha? Porque en ningún momento Claro, fue... si ustedes se fijan, los jugadores de Alemania recibieron la copa con una camiseta con cuatro estrellas. Ah, mira qué interesante. Preparado... No, no, no, había, no había mirado ese detalle. O sea, se la pusieron ahí en la cancha. Claro, o sea, si la Argentina, pues, se llevó la de, usó la de las dos estrellas, la que aspiraba, porque Pero si hubiera ganado, se cambiaban la camiseta y se ponían la de tres estrellas. Qué lindo, vos que sos coleccionista de camisetas, conseguir esa camiseta de la selección sí, la, con tres, la, la, la estrellas, tres que estrellas que no fue, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ya la estoy buscando, ya la estoy buscando. La estoy buscando. Ah, bueno. que apareció con las cuatro estrellas, la de la, la, la, la Copa del 54, el 74, el noveno el 2014. Claro. Fíjense qué detalle, Louis Vuitton también fue Ponce en este caso en la caja que traía la Copa. Qué raro de eso, ¿no? Club, qué raro eso. Que Pujol, con la brasileña Giselle Butcher que, que linda estaba su modelo muy linda, eh, muy linda Giselle eh, esposa de, uno, de un mariscal de campo de fútbol americano cuyo, nom cuyo nombre ahora no recuerdo pero muy famoso en ah, Estados sí, Unidos yo no sabía, eso sí es sí lindo. sí también muy ligada, muy ligada al deporte lo busco en este, en este mismo momento pero sí. es uno de los, de, sí. los, de los grosos bueno, el raro Buitón el lujo metiéndose en la Copa del Mundo por primera vez hasta donde bueno, yo no, recuerdo yo te diría... Yo... Y es que no pasa a ser muy raro, eh, porque ya había hecho una publicidad con Pérez jugando al metegol ¿se acuerdan? Ah, claro, eh, Zidane, Maradona y demás, ¿no? Sí, sí, claro. Exactamente, que Maradona y Pérez no jugaron en ese, eh, no, no, no, digamos, no estaban en el mismo partido, ¿no? Lo pusieron los pegaron eh, a uno y lo pegaron, claro. Eh, y le, pero no fue la única marca de lujo que estuvo, porque Hugo eh, jugló o Juló, oh, como te hizo más. ¿Sí más? eh, el reloj suizo que eh, para mí fue uno de los hallazgos en el Mundial. ¿Cómo pusieron, cómo luquearon el reloj? Digamos, claro ¿no? Es decir, el de los cambios. Eh, mientras ahí estamos viendo que aterrizó, aterrizó el avión. Ahí digamos. está el avión girando en la pista de 6, exactamente. Y, de, y después Emirates ¿no? Que en la entrega de medallas, de Metió Emirates, las azafatas, claro. Exactamente. Bueno, parte del acuerdo. La FIFA te va dando como socio, como sponsor, algunos, algunas exclusividades. Visa tiene, en la tarjeta que sea, en todo el merchandising yo estuve en uno de los partidos, en el estado de final eh, pero no en los estados de Argentina. Fui a ver, yo tenía que ir a ver un partido en Maracaná, así que vi Colombia Uruguay. Ajá, y Uruguay. Y en todos los productos de merchandising que se vendían, la etiqueta tenía el logo de Visa. McDonald's entró con los chicos eh, permanentemente, con los, por los chicos sí, amarillos sí. y rojo, eh, en, la, en, en los partidos, el eh, eh fue la, las medallas, eh, después de poder sumar, bueno, eh, Coca-Cola obviamente la vida oficial y hacer lo mismo, eh, y, los, par y, y lo, los vasos eran personalizados por partido, o sea, en la primera rueda Por ejemplo, había un vaso de Argentina-Bosnia que decía que tenía las dos banderas. Yo tengo ese en mi museo. Sí. Y después viene octavos de final, cuartos de final, semifinal y final en el vaso, decía. Ya, ya, personalizado. Bueno, Bato no el... que logra algo... Eh, increíble que es que Brasil eh, Modifique una ley Una ley nacional que prohíbe sí. la venta de alcohol Dentro de los estadios para que en esta Copa Mundial Por ser sponsor, digamos, y, y obviamente Claro, eh... ah, pues allí llama, ¿no? y Brahma, ¿no? Brahma es el mismo grupo Claro, pero digo, pero no se puede vender alcohol Dentro de los estadios en Brasil y en el Mundial se, Claramente se pudo Sí, sí, sí, no, no es que por eso eh, Para mí el tema de la personalización Fue la que mandó, ¿no? Uh -huh. eh, las estáticas Donde, por ejemplo, Single Star que es una compañía de paneles solares, estaba en escrito en chino o en inglés, o ya no, porque es un nombre global, pero después también estaba escrito en chino. O McDonald's, que puso una de sus frases en portugués, ¿no? A, eh, amo Mult o Dudoizo. Claro. Eh, y, y después, bueno, las estáticas eh, de Baduais, que iban cambiando de acuerdo al país que jugaba, ¿no? Brahma cuando jugaba Brasil, Quilmes cuando jugaba Argentina. Eh, Júpiter, o Bex, de acuerdo al país europeo, que más presencia, Bueno, volviendo a, la, volviendo a la indumentaria, Adidas, gran ganador, con dos de sus, de sus principales sí, claro. selecciones esponsoreadas en la final, y Nike, que está un poco relegada, y con la apuesta de algunos jugadores a las selecciones y, y, y a sus estrellas más. Nike apostó más a la... A, a, a hacer hincapié en, los, en las figuras ¿no? los, en los nombres sí, no ver, les fue tan bien. era la que tenía más selecciones tenía 10 selecciones sí. eh, a días 8 y Puma ocho. 8 eh, creo que la gran perdedora fue Puma ¿no? Eh, en orden te diría eh, bueno, Nike por la envergadura que tiene, ¿no? Eh, pero Puma también, ¿no? Puma, sus su figuras se quedaban rápido afuera eh, y tenía 8 selecciones de las cuales apostaba muy fuerte a Italia y se quedó afuera ¿no? claro eh, la, eh, quedó Chile afuera quedó Uruguay afuera, quedó Suiza afuera rápido, digamos ¿no? eh, entonces, eh, sí, sin duda Adidas fue el ganador, no solamente porque Alemania y Argentina fueron los dos que se a la final sino porque los mismos jugadores eh, las figuras de, de, de Adidas eh, fueron las que ganaron todo la verdad es que eh, primera sensación que uno tiene viendo los partidos es que Adidas fue la que le dio premio a ese no bueno no sé si Adidas también ¿no? es raro porque eh, jugadores de Adidas ese premio que, que, que otorga Adidas es el premio Adidas digamos que da que da sí. todos los a to, todos los mundiales en los últimos cinco, cinco mundiales fue lo ganó lo, lo ganaron han sido finalistas o no o ganadores de, o ganadores de la, de la eh, de la copa o no jugadores que estaban representados por por adidas eh, sí, eso, eso, eso es un poco raro no sobre todo esto en el 2002 me acuerdo que se lo dieron a a Khan, al arquero eh, al sí. arquero al arquero alemán que después eh, en la final con con se se comió un gol no la la final creo sí, que salió sí. mal y qué sé yo se lo habían dado antes de la final la partir del 2002 el el premio se otorga se otorga después claro, del partido sí, final sí, sí. con bastante criterio obviamente Después lo ganó sí, Ciudad en el 2006, lo ganó Forlán en el 2010, y, y ahora, ahora Messi, y ahora Messi. Un, un premio que no le gustó mucho recibir a Leo, obviamente, ¿no? No, no, no totalmente, totalmente. Bueno, y a bueno, nivel local, es que, Claudio, sí. a nivel local, con las marcas, el impacto a nivel local de estas o de otras marcas que son sponsors de, de no, la selección, te, ¿cómo lo viste? No, yo te diría que Adidas va a ser la, la gran ganadora, ¿no? Sobre todo porque es muy linda la, la alternativa, ¿sabes? La Azul, digamos. sí, claro. La Azul es muy linda y, y da impresión, más allá de un solo partido y perdió, digamos, ¿no? Eh, porque es que a veces ese tipo de cosas, como te cambian y si o sos, o sos cabal o sos mufa... Se vende una, una camiseta aleja. que perdió en la final, yo creo que sí, es, no es fea la camiseta, está, está buena. Sí, no, no, yo creo que se va a vender esta porque pensé que dejó un buen recuerdo, pero... Voy a reiterar esto porque yo me acuerdo que Rosario Central, la gente de Olympic, no podía creer lo que le pasaba, eh, porque le empezó a ir bien con una alternativa que parecía un tablero de ajedrez, de blanco y azul, sí. eh, y, y finalmente eh, terminó vendiendo más de esa que la, de la titular, Rosario Central, la tradicional azul y amarilla. Uh -huh. eh, entonces a veces ese tipo de cosas juegan y juegan y mucho, ¿no? Eh, pero te diría que, la, que las marcas la, lo han aprovechado... Dentro de las limitaciones, que, que hay de números en la Argentina hoy, bastante bien. No me gustó la publicidad en general, me pareció fue bastante poco. pobre. Hubo poco, ¿no? En los avisos de, de, de Quilmes, de Coca, digamos, habituales el de los Bueno, fueron a la emoción, pero la verdad es que no. Para mí lo mejor, eh, te diría que el mejor fue el de Pace Sports, sí. eh, con el Papa, y me gustó mucho el de Pf Sí, definitivamente, sí ¿no? porque estaban los jugadores, porque era, era, tenía como impacto, era como, como digamos, ahí, vincular, ahí se va... vio. Vincul y vincular un poco eh, la, la situación de IPF. Hoy te gusta, después hablemos de expropiación y todo, ¿no? Pero lo concreto es que dijeron, bueno, vuelve a hacer nuestra, y bueno, y, y, hicieron jugar una y otra, eh, y eso me parece que fue bien logrado. Pero YPF no fue el, el, gran el, mundial de, el gran mundial de en tu cabeza hay un gol, y de las grandes publicidades así eh, de, de, de impacto, no. Eh, no. No, ¿eh? no no no sobre el final recuperó algo con el carácter digamos sí eh, pero pero la verdad es que no fue no tuvo no tuvo el brillo eh, publicitario de otros años sí lugar a dudas la detección con el papa no bueno Claudio muchas eh. gracias por la charla ¿eh? te mando un abrazo sí. grande Y que la muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Claudio Estefano, experto en marketing deportivo, colega, amigo. Le mandamos un saludo. Vamos a una tanda y volvemos de inmediato con el último bloque de Solo Negocios. Recuerden solonegociosweb.com.ar. Solonegociosweb. Ya volvemos.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 maar wanneer je het moment perfecte, het moment in het moment dat je geluid. Ik ben blij dat je... goed Anthony Kids, el cantante y vocalista de esta banda, eh, fue el que levantó una bandera enorme Argentina diciendo que sí, con... apoyó a nuestra selección, así que nosotros, bueno lo apoyamos a él y estamos escuchando Snow, gran tema, bueno eh, ahí vemos que llega, llega la selección, está bajando acá, Sabela acaba de bajar, están saliendo a la pista, mucha, mucha, mucha gente ¿no? ahí en el, no es gente si no son eh, empleados y seguridad y demás, sí. está el micro de la selección argentina, en la pista, los va a llevar al periodo de Saiza, ahí los va a recibir la presidenta, y después, eh, se supone que... Contéjame que... a Materano, por favor. ¿Gran, no quiero que esté triste, no quiero impacto, que esté mal. Gran ¿verdad? impacto de los matches de, sí, de, después del partido con, con Holanda. Después mucho... del partido con Holanda me tocó comentarlo con el señor Ricardo van Ajá. Control Z Control Z muy bien ¿qué dice Samet Van y mi amigo Samet Van? no bueno eh, él no, no está autorizado a dar penales en el caso de que eh, la instancia Argentina-Alemania llegue a penales porque no vio los penales y bueno qué, qué, qué, qué tremendo amargo por favor por ya lo que estaba haciendo no se fue un segundo y la mujer lo ha hecho así que Como, como corresponde, bueno como ahí están pasando los sutileros y vale. todos los bártulos de la selección sí. Bueno, la AFA eh, ganó 30 millones de dólares por, eh, por ser finalista 30 millones 30 millones de dólares es el premio que otorga la FIFA ¿Y qué, qué, qué hacemos con esa plata? Con esa, esa plata eh, va a incrementar en, eh, de manera muy considerable eh, su, su balance, sus ingresos totales previstos para este año Que van a superar los 600 millones de pesos O sea, un billete importante sí, Esto tal. impacta claramente en eh, En los ingresos de, de la AFA ¿Qué dice nuestra... No, nuestra que donen, palabra? estaría bueno que donen, que, donen. que donen, exactamente No, no, no sé, no, las inundaciones del norte, algo No te, no te lo veo, eh, no Yo no, lo dudo, pero bueno. No creo. Bueno, hablábamos recién de los Master Facts, que son sí. uno de los impactos en Twitter. Está muy bueno mirar el Mundial con Twitter. Ya en el, sí. en el 2010 lo habíamos no, visto, pero igual, con mucho, no, menos, con mucho menos impacto. Hubo 30 y poquito más de 32 millones de tweets en la final. Sí, que fue el segundo partido más tuiteado. El porque segundo. El primero casi fue... 35,6 millones la goleada en, de... en la tremenda goleada de eh, de Alemania contra Brasil Me imagino que más de la mitad Para gastar a los, a los brasileños ¿no? Espero M Más de, la mitad de los... eh, Espero porque encima Después votaste por Alemania Brasil <risa> perdón, no bueno, perdón Twitter Twitter que Estuvo bastante botonacio sí. Anuló una cuenta Que es replay eh, Last goal Que era una cuenta Que automáticamente repetía El, el último El último gol hacían uno, uno, unos videitos cortos tipo Vine pero ah, pero no. que eran con los goles y la, y la FIFA se metió y le dijo Twitter no, no repita por los derechos y qué sé yo qué historieta sí. eh, advirtieron un par de veces esta cuenta que le dijo ni me baja ni me lo ni, ni y, loco y, y le cerraron la cuenta de la, cerraron, de la <risas> le cerraron la cuenta y analiza Santi también por comentarios inapropiados bueno eh, después de esto los vamos ¿Y a y pensaba que no se iba a reír <risas> después de esto se nos queda más Muy contentos. Vamos Muy a reiterar. Muy contentos. Vamos a Argentina. Ahí la estamos, Argentina. Hermosa. Ahí están bajando los jugadores. Los utileros, ¿quiénes son? Ahora van a... Ahí están bajando. Ahí están. Hermosos todos los jugadores. Ahí baja, baja Garay. Enzo Pérez, Garay. Enzo Pérez, Garay y todos los... Y compañía. Y todos los jugadores. Vamos, Desde vamos. Argentina. Sí, tragedito. Bien, bien traje se puse Bueno, amigos, se termina Solo Negocios. nos vemos